Y el pecho por acá con lluvia. Pasada por agua. Sí. Bueno, el sábado pasado fue bastante más lindo en cuanto al clima también y me parece el espíritu del encuentro ese que pudiste disfrutar en Tandil. Sí, estuvo muy lindo y Tandil nos recibió muy, muy bien. La verdad que fue una jornada. Súper enriquecedora para nosotros que estamos como poniéndole la fuerza a la mesa para ver si llegamos a finalmente ¿no? al objetivo que es tener un consejo local en José Sepas.、Uh -huh. ¿De, sí. de, ¿De qué se trata el consejo local? Para los que no conocen, justamente, ¿por qué es importante que exista un consejo local en José Sepas? En, en realidad, porque, este, como vos lo dijiste, José Sepas hace ya. Muchos años que viene intentando ¿no? tener un consejo local, que es donde se garantizan todos los derechos de niñas y niñas, todas las n i ñ e z e s y las juventudes, ¿no? y con eso t también nos da como un respaldo en, en cuanto a lo legal a la hora de reclamar sus derechos. ¿no? Sí. Y sobre todo lo que se busca es la participación de tibas y tibas en lo que es dentro del consejo, para poder escuchar y acompañar. Todo lo que ellos consideren que sea una, un derecho que no se está cumpliendo ¿no? en cuanto a ellos. Este, básicamente se trata de eso: poder garantizar todos sus derechos y, este, y escuchar sus voces también, ¿viste? desde、uh -huh. todas las organizaciones sociales y las gubernamentales también, porque hay un, una parte del, del documento que dice que el municipio también se tiene que hacer cargo de todo esto, pero. La verdad es que no lo logramos, ya llevamos muchos años intentando y no nos escuchan todavía.、Hmm. Lucy, ¿cómo fue, ¿cuál fue el debate? ¿Cuáles fueron los ejes que atravesaron en el encuentro del sábado en esta red de consejos locales de la provincia de Buenos Aires? Mira, estuvo、eh, bueno porque hubo participación de, de chicos y chicas de otras organizaciones que, que ya llevan como ejercicio ¿no? eh, trabajar en plenarios y demás, así que. Este, Fue, fue muy bueno escucharlos ahí en, en esto que es、eh, de toda la provincia.、Uh -huh. Lo que estábamos por ahí, ahí te sigo contando,、eh, somos 135 distritos acá en la provincia de Buenos Aires y solo、eh, están participando casi, casi que 40.、Uh -huh. Imagínate todos los que todavía falta que se sumen、uh -huh. o hay localidades que directamente no tienen ni siquiera mesa. Entonces estamos bastante preocupados por esa situación.、Uh -huh. Ya la implementación de la ley hace un par de años largos que está, y la verdad que no logramos, este, como、uh -huh. consejos locales, que todos los distritos participen.、Uh -huh. Y bueno, y el debate más que nada se vio como、eh, vienen trabajando cada una de las localidades, ¿no? Y reforzar un poco o darnos más pilas a los que somos mesas. Lo que se está t e n i e n d o lograr es que, por ejemplo, es muy emborrador, pero que nos juntemos los que estamos más cercanos para ver qué estrategias usaron aquellos que sí hoy son m e s r a s sí están funcionando, como para acompañar y dar fuerza a los. Los que tienen, perdón, consejos locales y、uh -huh. acompañar a los que somos mesas.、Claro. Porque hay varios distritos que somos mesas todavía. ¿viste?、Uh -huh. Lo que se quiere lograr es conformar directamente、eh, consejos locales. Las organizaciones de la comunidad pueden, nos decían el año pasado desde la Mesa Local de Niñez y Adolescencia de José p a z pueden conformar de hecho el Consejo Local si el municipio se resiste. Por ahora hay un diálogo abierto con el presidente del Consejo Deliberante, con Cajiano. Bueno, de hecho, l e suspendió s dos veces el año pasado la reunión para avanzar en una ordenanza local, ¿no? Sí, sabes que se, se viene suspendiendo eso y ahora faltaba como. El año pasado se entregó el documento para la ordenanza y era ya habían cerrado las sesiones.、Sí. Así que este año estamos esperando que lo vean y que nos den una respuesta.、Sí. El tema es el siguiente: que también acá en José de Paz este, tendríamos que como, como participar más desde las organizaciones, ¿y usted?、Uh -huh. Porque eso a veces. Cuesta un poco s s o tener las participaciones y entonces ahí también nos vemos complicados porque nos falta como más visibilidad.、Eh, creo así más organizaciones se suman. Yo aprovecho ese momento y quiero invitar a las organizaciones que están trabajando con n i ñ e s con jóvenes, y entonces así podemos tener más fuerza también、uh -huh. a la hora de hacer un reclamo. Digo.、Uh -huh. Lucy, el próximo encuentro de la red provincial es en José Cepaz. Sí, sí, estoy muy contenta porque en realidad lo que pasó es que、eh, deba, eh, hubo un debate ahí si lo podían hacer virtual por, por el tema de las distancias,、uh -huh. ¿no? Por, porque vienen、eh, desde muy lejos y entonces nosotras consideramos con Barbie que. Era bueno que vengan para José de Paz, así nos dan como ese empujoncito, el respaldo, la visibilidad que hace falta、uh -huh. para que todos entiendan que estamos y que queremos lograr、eh, un consejo local.、Uh -huh. Así que se va a hacer el 2 de julio y lo estamos, estamos buscando el lugar, todavía ahí estamos como viendo distintas posibilidades, pero todavía no tenemos nada concreto para esto.、Uh -huh. Pero estamos como c a q u e contentos, como、claro. así e s p e r a n d o ansiosos del momento.、Digo. Lo concreto es que el 2 de julio los consejos locales así, de toda la provincia, o que están organizados en esta red, vienen a José c p a s Sí, se hace un plenario. Eso se hace,、eh, nos juntamos una vez cada seis meses. v i s t En e、uh -huh. forma de plenario.、Uh -huh. Se trabaja a la mañana y después compartimos todo lo que sale en los distintos grupos、eh, por la tarde.、Uh -huh. O sea que, que también de eso nos queda así mucho. Lo que se hizo ahora es se, se dividió en varias comisiones con temáticas de trabajo.、Claro. ¿Viste? Y entonces, este, como que cada. Ahora cada comisión está trabajando dentro de lo que es el tema que les tocó a cada uno para poder después llegar al plenario y poder también compartir cómo se viene trabajando cada uno de los temas.、Uh -huh. los, los temas son violencia institucional, EF, salud mental, política de promoción. Me faltaba uno, pero no lo encuentro anotado acá. <risa> Ya, ya lo vas a encontrar y nos, nos, lo, nos lo mandás por, por WhatsApp para contarlo también aquí en. en a me la... me falta algo, o v i s e No hay problema. Bueno, Luce, me decías que. que... Dos últimas preguntas.、Eh, me decías que hubo participación de las infancias que también Ay,、eh, llevaron su voz. ¿Qué, ¿Qué plantean? ¿Qué reclaman? ¿Qué cuentan? Mira, en realidad、eh, estamos como. Como aprendiendo también, n v i s e Con、uh -huh. esto de, que, de ser consecuentes a la hora de decir, bueno, vamos a integrarlos porque es un espacio, el Consejo Local tiene que garantizar los derechos y escuchar, sobre todo, cuál es la demanda que tienen ellos.、Uh -huh. Y después acompañar esta, esta demanda, ¿no?、Uh -huh. Lo que ellas planteaban, porque justo eran todas mujeres, este, ellas estaban planteando esto, que los adultos podamos escuchar. A la hora de que ellas nos digan qué cosas cre, creía conveniente. Por ejemplo, lo que pedían era no, algo que vos decís, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? no? Que Lo que decían era que, por ejemplo, en las escuelas, quien viera e s y Sea una maestra que esté en, una profesora que esté en el tema,、mm. porque si viene alguien que no está preparado, te dice dos o tres cosas, vos le preguntas y ya no te da respuesta.、Claro. Es que un e u tema tan importante como ese en las escuelas,、uh -huh. este, después, así como, como en esas preocupaciones,、eh, ellos tienen como mucha demanda de cosas que vos decís, bueno. Vamos a ver cómo la trabajamos. Y entonces ellos contestan: no, queremos respuesta.、Claro. Es como se interpelan ahí nomás en el momento. Tienen eso, e s t á n muy preocupados por el tema de los suicidios entre adolescentes.、Mm. Eh, que tienen así temas g r o s o s Dice que yo considero que、eh, la, las pibas,、eh, como que son la voz de otros que quedaron en el lugar y no pudieron viajar. ¿no?、Uh -huh. Súper interesante para digo, el ejercicio de ciudadanía desde las primeras infancias, desde la adolescencia, la juventud planteando sus reclamos, las organizaciones acompañando eso y la necesidad de que el Estado empiece a esto a generar los mecanismos, en este caso el Consejo Local, para que esas voces se escuchen y tenga n que dar respuesta al Estado a esos planteos. que Las organizaciones van acompañando porque muchas veces no tienen la capacidad operativa para, para resolver o no depende de las organizaciones. Esto que están planteando las y los jóvenes, las niñas y, y niños. Sí, También decía que por ahí los adultos, los adultos pensamos que un pibe de 6, 7 años, ¿qué va a entender? Entonces no le vamos a explicar. Y ellos dicen, porque era un grupo. De chicas de entre de distintas localidades, s、uh -huh. De entre 12 años y 19, que tenían la m a s g r a d e n t o n c e s sus voces fueron muy variadas.、Uh -huh. Lo que decía era esto: que también los de i 7 tienen e t cosas para reclamar y pedir. r、uh -huh. Y más que nada, las que iban al secundario, lo que decían de la, esto que vos decís: de la materia construcción de la ciudadanía. Que está ahí dentro de lo que ellos están viendo ahora, eso, no t o c a todos los temas como, como e s i que era lo que、uh -huh. ellos más、eh, puntualizaban también. Usted,、uh -huh. es un reclamo justo, porque es una ley, que está, ya, tendría que estar trabajada dentro de todas las escuelas y no se está dando, no es así. Última, Lucy, ¿cuándo es la próxima reunión de la Mesa Local de Niñez, Adolescencia y Juventud de José Cepaz y dónde? Eh, la próxima es, es que sepas, es me que he c s m o、no, yo de hacer esas preguntas. que tengo, Tenía todo, ay, te lo puedo mandar por, perdón, a m i c o m p a ñ e r o me van a m a t a r pero、sí. tengo todo anotado acá. Solamente lo que la o que l jornada del sábado. Te saqué de tema. Te, te saqué de tema, te saqué de tema. ¿Lo, lo buscas vos、sí. o lo buscamos nosotros acá también? No, no, lo tengo, pero ahí yo te lo. Si me h a c e un ratito, yo te lo mando. Pero como sé que el tiempo en la radio es así,、uh -huh. todo así no lo tengo acá, ¿sabes, Dani? Te pido disculpas,、no、compañero. Hay problema, no hay problema, no hay problema. Lucy, bueno, muchas gracias por este ratito y por poder compartir la experiencia. Fuiste junto a Bárbara, que es de la casita, te acompaña, sí, ¿no? De la casita. Sí. Sí, sí, sí, una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Bien, bueno, muchísimas gracias por este ratito, Luz. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.